Atraviesan sus días Para eso vamos a conversar un ratito con Elsa Monzón Ella tiene su puesto Cerca de A la orilla del Arroyo de la Barda El puesto de los tres hermanos Muy buenos días Elsa Cómo no estás? Muy bien Elsa, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 67 ¿Toda la vida estuviste viviendo ahí? Sí Bueno, contanos cómo es un día Eh, ahí en el puesto bueno, el corre viento, corre viento, eso es sí. e ese ahí me, me hiciste un dibujo, corre viento, pero a qué hora te levantás, este cómo estás con Yo tus me animales a la, a la, a nosotros levantamos a la, a las seis y media para ir al corral, mhm uh -huh. ¿cuántos animales tenés? 60 chivas tengo 60 chivas. ¿Y cómo te arreglas con el agua para las chivas? Bien, porque toman el río, porque uh -huh. viene el río ahora. Ah, bien. ¿Esta semana hubo agua? Sí. Bien. ¿Y eso es regular? ¿Siempre hay agua? No, es el, este año vino, el año pasado no vino. Pero nosotros tenemos pozos, ¿eh? Uh -huh. Sacamos agua de pozos. Bien, bien, bien. ¿Cuántas personas viven ahí en el puesto, los tres hermanos? Tres. Claro. Le hacen honor al, al, nombre. al, al nombre del puesto <risa> claro. eh, eh, El nombre del puesto es El Aguaraz Ah, ah eh, eh. nosotros lo teníamos como los tres hermanos El, el Aguaraz sí, sí, sí. es el, el sí. puesto Bien eh, ¿Quiénes viven ahí con vos? Mi hija y mi nieta Mi nieta va a la escuela, a Victorica Ajá, o sea, son tres mujeres No, dos mujeres y un varón ah, y mi nieta Ah, muy bien, sí. muy bien Eh, ¿Y qué cambió desde tu infancia hasta este momento? Digo, ¿cambió el paisaje? ¿Vos pudiste ser testigo de, de justamente el robo de este río? Eh, contanos cómo era ahí tu infancia y cómo es ahora el paisaje en el lugar donde vos estás. ¿Cómo estás, Lani? ¿Elsa? ¿La perdimos? ¿Sí? Contanos, contanos cómo, cómo, lo que te preguntaba Lautaro, ¿no? Eh, ¿Sí? Cuando eras chica, ¿cómo eras? ¿Cómo era el lugar? Y, ¿Y si ha cambiado algo ahora? No, no, no, está igual, ¿no? Igual, igual desde Igual, que... sí. Uh -huh. Sí, porque antes tenía mucha calza y ahora no, ahora esparrama eh, el agua, uh -huh. el claro, río. Claro, claro. claro. Antes había, tenía más calce, decís. Sí, sí tenía más calce. Claro. Uh -huh, uh -huh. eh y ahora sí, sí ¿Y ahora cambió cambió de se esperaron el agua uh -huh. se cierra el agua uh -huh. ¿Cómo, antes no, antes. ¿cómo este dónde haces tus compras Elsa? ¿dónde cómo te abasteces ah. para la cotidianeidad? Bueno, nosotros se nos ella para ir a comprar a Santa Isabel al garro no porque no Es un pueblito chiquito, entonces vamos a Santa Isabel porque es más grande el pueblito. Hay más, más cosas, más, más económicas, más baratas, quiero decir, uh -huh. que en el Garrobo. En el Garrobo no, porque no pasa nadie para eso. ¿Y, ¿Y cuántos kilómetros haces hasta, hasta el pueblo, hasta Santa Isabel? 25. Uh -huh. Está bien, o sea que... Porque... ¿Y la ruta cómo está? Está linda la ruta, ahora pasaron a Maca de Velidad hermosa, está. Ah, bueno, porque eso era un reclamo, era un reclamo sí, que sí. tenían. Eh, co contanos, este, Elsa, eh, sí. a ver, eh, nosotros recién decíamos, eh, bueno, viviste toda la vida ahí, vos nos contás, viviste toda la vida ahí, no ha cambiado mucho sí. el paisaje, hay viento, no. tenés tus chivas, ¿qué es lo que les sí. falta? ¿Qué es lo que vos considerás ah. que les falta? Sí, el pasto no hay, nosotros las chivas estamos dando alimento, compramos pasto también, para, y ahora están pariendo las chivas. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y además de, de criar las chivas, ¿qué otras cosas hacen ahí en el puesto donde estás vos? Bueno, hacemos queso cuando vendemos los chivitos. Uh -huh. Así que, y bueno, después ponen, están poniendo las gallinas, por ahí vienen vendemos huevos llevando llevamos nosotros a vender a Santa Isabel porque tenemos que hacer dedo, claro vas a dedo está bien o sea ustedes no tienen vehículo no don, hace años que no tenemos queremos comprar pero no no llega claro claro <risa> así que tenemos que hacer dedos y las chivas ¿dónde las venden? las chivitas las vendemos acá en el puesto no más porque en Santa Isabel pide que saca guía para vender chivitas porque si no le sacan multas claro que, vamos nosotros claro, claro claro, Elsa, cómo cómo te informás, qué radios escuchás o qué? Yo escucho la radio de, de, de Santa Isabel y de Algarrobo. mhm, uh -huh. son la, las radios de ahí de los pueblos, sí, sí, sí, sí, mhm uh -huh. y diarios lees, <risa> mm, sí llegan, llegan los diarios allá todavía, sí, bueno, bueno, tenés luz eléctrica ahí en, en el puesto Mm, tengo eh, pantalla. Ah, claro, eh, pantalla solar. Exactamente, sí. Claro. Bueno. Elsa, eh, queríamos esto, charlar un ratito con vos para ver cómo, cómo se organizan allá las mujeres. Eh, y también lo que nos pasa siempre, ¿no? En la, en los medios de comunicación, es que como que queremos un Alguien que hable rápido, alguien, no, no nos claro. permitimos los silencios. Y está buenísimo claro, sí. poder conversar con sí. vos e ir sí. tomando dimensión de esto que, que, nos, vas, que nos vas contando. Eh, sí. Bueno, ojalá puedan comprar eh, un vehículo pronto para que puedan tener más autonomía. Claro. Y heladera, no, no, no saber lo que tener heladera, porque se lo rompió la heladera, así que no... Claro. No tenemos para la carne en el verano, se, se las ve que perdés. Más urgente la heladera que el auto, de hecho. Sí, exactamente, sí. En la zona donde vos estás, eh, ¿hay eh, más familias de puesteros? ¿Tenés eh, vecinos cerca ahí en el campo? Sí, tengo los Zúñegas. Ajá. Zabala y Domínguez, al otro lado del puente. ¿Y a qué distancia están más o menos de, de, de tu puesto, de tu lugar? Que a 500 metros. Ajá. ¿Y todos también viven en estas condiciones? ¿Están eh, atravesando una situación similar a la tuya? ¿Tienen vehículo? ¿Tienen heladera? ¿Cómo, cómo se las arreglan? Bueno, hay, hay dos que no tienen heladera. Zavala sí tiene vehículo y, y, y heladera. Ajá. Claro, eso, eso, eso claro. es un hecho fundamental. Que, eh, claro, hoy una heladera sale de 100.000 pesos, más o menos. Ajá, acá. Ah, claro, justo. Claro y usted además tiene que tiene que ser, a gas tiene que ser la heladera. sí, claro, igualito pues. un freeze también, a gas, pero mejor que nosotros no tenemos, le dijeron que no, no podemos comprar heladera corriente, ¿ves? porque hay que cambiarla, no sé qué, bueno le claro. dijimos que no. Claro, claro. Bueno, ojalá que podamos este, encontrarle una respuesta, una, una solución a esta falta, que claramente en verano estar en, en el oeste sin heladera, no, no, hay, no hay posibilidad de conservar la carne, la leche. Sí, claro, exactamente. Bueno, bueno. Para tomar el agua caliente. Claro, claro. Elsa, te agradecemos esta charla con Radio Germés. Uh -huh. Bueno, señorita. Un abrazo grande. Gracias. Chao, cuídese. Igualmente, Elsa Monzón, 67 años, eh, tiene un puestito, vive ahí, una puestera del oeste, a orillas del arroyo de la Barda Difícil, ¿no? Una, una no se puede ni representar en la cabeza vivir sin heladera Esto es la pampa Esto es la pampa, claro, estas son los, las profundas pampas, ya venimos